Cuando una persona empieza a aprender, nunca sabe lo que va a encontrar. Su propósito es deficiente, su intención es vaga. Espera recompensas que nunca llegarán, pues no sabe nada de los trabajos que cuesta aprender. Pero uno aprende así, poquito a poquito al comienzo, luego más y más. Y sus pensamientos se dan de topetazos y se hunden en la nada. Lo que se aprende no es nunca lo que uno creía. Y así se comienza a tener miedo. El conocimiento no es nunca lo que uno se espera. Cada paso del aprendizaje es un atolladero y el miedo que la persona experimenta empieza a crecer sin misericordia, sin ceder. Su propósito se convierte en un campo de batalla. Y así ha tropezado con el primero de sus enemigos naturales, el miedo. Un enemigo terrible, traicionero y enredado como los cartos, Se queda oculto en cada recodo del camino, acechando, esperando. Y si la persona, aterrada en su presencia, echa a correr, su enemigo habrá puesto fin a su búsqueda. ¿Qué le pasa a la persona si corre por miedo? Nada le pasa, solo que jamás aprenderá. Nunca llegará a ser una persona de conocimiento. Llegará a ser una maleante o una cobarde cualquiera o una persona inofensiva, asustada. De cualquier modo, será una persona vencida. Su primer enemigo habrá puesto fin a sus ansias. ¿Y qué puede hacer para superar el miedo? La respuesta es muy sencilla. No debe correr, debe desafiar a su miedo. Y pese a él, debe dar el siguiente paso en su aprendizaje, y el siguiente, y el siguiente. Debe estar lleno de miedo, pero no debe detenerse, esa es la regla. Y llega un momento en que su primer enemigo se retira. La persona empieza a sentirse segura de sí, su propósito se fortalece. Aprender no es ya una tarea aterradora. Cuando llega ese momento gozoso, la persona puede decir sin duda que ha vencido a su primer enemigo natural.